Otro día. Otro día, lo nuevo como rutina. Doctor, buen día. Buen día, ¿cómo están? Okay. ¿Cómo te va, Bien, doctor? Gracias por atendernos. Eh. A, a, aquí se presentan, como decía Geraldín, dos circunstancias. Por un lado, eh, hay un agrupamiento de abogados católicos, que así se identifican, que están por plantear eh, la inconstitucionalidad de la ley. Por de la ley de la votada la semana anterior. Ese es un aspecto que queríamos analizar con usted en tanto un reconocido constitucionalista. Perfecto. Mire, eh, mi, mi opinión a este respecto es que no va a haber eh, decisión de la Corte eh, que anule la ley o que declare la misma inconstitucional. Esto yo lo doy casi como una verdad axiomática porque ha demostrado un gran respeto hacia los derechos humanos y particularmente hacia el principio de igualdad ante la ley, de modo que lo previsible es que en la cabeza del Poder Judicial de la Nación la ley sea convalidada tal como ha sido votada por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Uh -huh. lo, que, eh, de temer, lo que es de temer es que como estas acciones, al igual que ocurrió con la ley de medios, ...se plantean en diversos puntos del territorio de la nación... Eh, ...y seguramente, seguramente pidiendo una medida cautelar suspensiva... ...de la entrada en vigencia de la ley... este ...bueno, entonces algún juez seguramente en eh, connivio... ...en el sentido de compartir los principios religiosos, etcétera... ...de los reclamantes, este juez disponga la suspensión... Eh, la suspensión de la aplicación de la ley lo que impone, bueno, apelarlo ir un tribunal superior y eventualmente llegar a la Corte Suprema, como igualmente ocurrió con la ley de medios audiovisuales uh -huh. y que esto demore la entrada en vigencia de la ley o entorpezca la entrada en vigencia de la ley uh -huh. eh, aquí tenemos que hacer un señal, dos señalamientos muy severos, el primero no se necesita medida cautelar cuando se trata de una cuestión de puro derecho como es esto, decir que no hay que abrirlo a prueba no hay que hacer ningún otro trámite complementario, ni concurrir otros saberes, sino simplemente cotejar el texto con la Constitución y esto se hace sin necesidad repito, ni de grandes insumos temporales, ni del concurso de otros saber y por lo tanto no hay que dictar medidas cautelares hay que dictar una sentencia de fondo como entienda o corresponda este, y, y que esa sentencia sea apelada en tanto que sentencia definitiva, es decir no a las medidas cautelares. Ajá. Porque esta reunión que buscan es demorar, trabar, permanencia. dilación. Este son realmente en este tema son absolutamente inviables las medidas cautelares, ¿no? Uh -huh. Y esto hay que señalarlo de inicio. Uh -huh. El segundo aspecto es bueno, eh cuando se trata de un tema en que ya la corte ha dicho, refiriéndose a la Ley de Medios Audiovisuales, jueces no se crean legisladores, es decir, No se pongan ustedes a legislar lo que el pueblo ya ha legislado a través de su representante. Le dice a los jueces. Le dice a los jueces. Esto lo dijo en el tema de la Ley de Medios, sí. el fallo de Mendoza de primera y segunda instancia. Le dijo claro, categóricamente con bastante energía, no se pongan a legislar, ya de eso se encargó el Congreso. Uh -huh. Entonces no pueden legislar. El poder judicial tiene una función de revisión, pero no de legislar. Uh -huh. Bueno, Creo que ahora, eh, además de enfatizar este, esta formulación, hay que avanzar hacia que a, aquellos jueces que dicten medidas cautelares sean debidamente denunciados ante el Consejo de la Magistratura, este, porque están entorpeciendo eh, una ley que ha recorrido no solamente el debate previo en la sociedad, sino un muy, eh, diría, profundo, ceñero, Debate en ambas cámaras del Congreso de la Nación uh -huh. y pretender torcer esta decisión este, nuevamente implica un ejercicio usurpativo de la función judicial respecto de la eh, función de legislar. Uh -huh. Entonces, bueno, estos serían los dos señalamientos que haríamos a ese respecto, ¿no? Yo le consultaría también, doctor, sobre las manifestaciones que ya ha habido y que son públicas, hacía referencia a Geraldine recién, de algunos funcionarios, no sé si categoría de jueces o empleados de registro civil que ya se han anticipado a decir, yo no voy a casar ninguna pareja de un mismo sexo. Bueno, en este caso no es una objeción de conciencia lo que está de por medio, porque La norma es una norma que ha sido eh, dictada siguiendo todos los requerimientos y recaudos de los valores de legalidad. Es razonable, además, en cuanto atañe al igualdante de la ley. Uh -huh. Y eh, creo que si se tiene una objeción de conciencia de esa naturaleza, cosa que uno no puede entrar a juzgar, lo correcto es dar un paso al costado, pero esto significa no abrirse del caso o de ejercer la función, sino irse de la función. Esto es lo que corresponde. Ah. Bien, no, no, bien. Esto lo, obviamente, si yo no puedo, no quiero este, cumplir con la ley, no me queda otra alternativa en tanto que funcionario público que abrirme de la función, irme de la función, y dar paso a un funcionario que aplique la ley y no tenga la objeción de conciencia que se invoca. La otra es que ante una actitud de esta naturaleza, bueno, nuevamente habría que eh, imputar... Eh, violación de los deberes de funcionario público a aquel funcionario que no aplique la ley, no porque eh, su función no es la de juzgar si se debe o no se debe aplicar la ley, sino de aplicarla. Además, no es un juez que haya <coughs> tomado intervención en una acción declarativa de inconstitucionalidad, es simplemente el juez de registro de las personas que uh -huh. tiene la obligación de eh, plantearlo, o si no, si él cree que haga él la demanda, pero no que invocando bajo color de objeción de conciencia, incumpla con los deberes de funcionario público. ¿no? Está claro y así se debería proceder en consecuencia, porque Entiendo. la verdad, eh, si hay un, un poder legislativo que ha dispuesto lo que ha dispuesto libremente, sin cortapisas y demás, no puede un empleado modificar eso, ¿no? Entiendo que esto es muy claro y que se trata de movidas que, bueno el calor de fanatismos religiosos están impulsando de los sectores más conservadores y ultramontanos de nuestra sociedad uh -huh. y creo que hay que hacerle frente categóricamente, ¿no? Creo uh -huh. que no no no no no podemos andar con este con media vuelta en este tema, se requiere una respuesta enérgica de los tres poderes del Estado uh -huh. y en este caso, bueno, este, me parece que frente a cualquiera de estas amenazas de torcer la voluntad de la representación popular Hay que responder con mucha energía. ¿no? Bien. Doctor, lo llevo por un segundo al, al plano de la política, porque sí. por estas horas el jefe de gobierno de la ciudad, este, usted sabe mejor que nadie, ha sido confirmado en su sí, procesamiento sí. por la Cámara, Uh, creo que va a haber una, un una reclamo ante, ante casación, pero desde el punto de vista... No interrumpe el reclamo, primero que es altamente improbable que se conceda el recurso casatorio, porque primero, no se trata de sentencia definitiva, uh -huh. y se trata de persona que está con beneficio de eximisión de prisión, por lo cual no hay agravio... ...insusceptible de reparación ulterior... ¿no? bien ...de modo que descarto de que la Cámara Federal va a rechazar el recurso casatorio... ...y que la queja que en su caso proponga la defensa... ...no va a ser atendida por estas razones fundamentales... ...y que bueno, doctrinariamente creo que no se pueden discutir... ¿no? ...y desde el punto de vista del procedimiento ya en el plano de la política... ...el, el jefe de gobierno tiene la opción... ...una... De, re, de pedir licencia en el cargo, dos de renunciar, tres de ser sometido a juicio político. ¿Me falta alguna, doctor no, Barcésar? No, la, la diferencia es que la, la opción del juicio político la ejerce la legislatura. La legislatura. Y entiendo que la legislatura en esto, si no cumple con el deber que la Constitución le manda, de que frente a la comisión de delito... En ejercicio o en ejercicio de la función, porque no se trata de un delito que atropelló a alguien manejando no no se trata de un delito vinculado eh, con el cargo vinculado con el cargo empleando el aparato de estado para cometer el delito uh -huh. y además un delito soeza hay que decirlo así ¿no? uh -huh. ustedes uh -huh. hacer un montaje para espiar a víctimas de un atentado terrorista genocida como fue el de la AMIA... realmente me parece de una bajeza institucional. Este bueno, que difícilmente pueda parangonarse. Entonces, frente a esto, creo que la legislatura ni debe lo de una comisión investigadora, porque esa no es la respuesta que da la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires frente a estos casos. Lo que dice la Constitución es la formación del juicio político, comisión acusadora, comisión juzgadora, y, este, y tenemos que hacer también acá un claro señalamiento que, Si eh, esto lo van a tomar con espíritu de cuerpo, se está procediendo a un encubrimiento y a una violación de deberes de funcionarios, que también debe ser puesta en conocimiento del Poder Judicial, si para proteger y convertir en aguantadero al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, hacemos caso omiso, o hacen caso omiso, de un delito de acción pública de, eh, en tremenda gravedad institucional, como es el espionaje desde el aparato de Estado. ¿no? Dr Barcesat, como siempre, muchas gracias a esta radio de la Universidad de Buenos Aires. Usted Otro día por Radio Universidad.